p e o señalábamos que la intención era atender una caminería rural profunda, porque en el campo uruguayo hoy el grueso de los que quedan viviendo son pobres, o muy pobres, o son los escalones más humildes de la clase media. Y si nos quejamos de un campo despoblado, Sería hora de que tratáramos a la gente un poco mejor, porque la civilización avanza, porque la necesidad de moverse, que está en toda la familia, de mandar a sus hijos a estudiar, de tener buenas comunicaciones, de tener acceso a bienes colectivos, es una necesidad de nuestro tiempo. Y creemos que hay que hacer una inversión, juntar recursos importantes, porque si mejoramos la infraestructura de penetración en el campo uruguayo, estamos ayudando a la equidad y a atender a los más postergados y a los más olvidados, que no tienen poder de lobby, que no son millones, que no resuelven ninguna elección. lo que cumple a nuestro juicio un valor fundamental, mantener la presencia humana en el seno de recónditos rincones de este país.